Toda esta zona que se rega por aquí es con el agua del Río Santo, que esa viene de las Arbuñuelas. Esa es la dichosa pileta que comentamos después. Y ahí es donde veníamos porque nos cogía más a mano que el río. El río ya cuando no venía esta acequia porque de las arbuñolas no, viene, no venía el agua todos los días. Era cuando no nos correspondía. Unas veces, una semana era para regar el pago de saleres que es el pueblo antes de llegar aquí, Y otra semana era para regar aquí. A ver, en, sí. Entonces, aprovechábamos la semana cuando venía para llenar un bidón, para tener para la limpieza de la casa, para todas las cosas. No la de beber, porque esta no se podía beber. Esta no se podía beber porque salía por debajo del pueblo y lo mismo ahora que antes, debajo de, de, del pueblo siempre... Sí. Es que la pileta se lo solíamos decir como nombre. Pero era una acequia que pasaba, iban las mujeres ver, con su ¿no? canasta de ropa y su tabla, una tabla de esas de garrones. Y cuando no teníamos. Y allí lavaba, tabla, pero en el agua corriente. Pero una encima y de otra. La que no tenía tabla tenía unas piedras muy grandes que había, una laja, una laja. unas lajas muy grandes que había, y en las lajas daban unos restregones. Yo a lo primero bebíamos agua de la pileta, que íbamos a lavar, a lo primero. Luego ya después no, pero a lo primero hacíamos así. Bueno, y nos hartábamos de agua nos hartábamos de agua que estábamos lavando y nos hartábamos de agua en la pileta luego ya después ya no porque empezaron a decir que si echaban cosas que si no echaban cosas y ya te daba repugnancia. Sí, pero que sí. la acequia estaba de barro entonces si venían a lavar las mujeres pues se ponían donde podían pues nosotros nos íbamos para arriba a bañarnos y de buena primera pues ha llegado el agua turbia ¿quién será? ¿quién no será? bueno otra amiguita y yo estábamos jugando más para arriba, pues enturbiamos el agua. Cuando mi madre estaba peleando, se dio cuenta que habíamos enturbiado el agua y que una de ellas era yo, me cargué una palicilla muy apañada por enturbiarles el agua que ya no podían lavar ellas bien. Se solía lavar con agua corriente, se le solía lavar no tan cómodo como ahora, pero se solía lavar la ropa muy bien.